libro presenta... ...el Código Da Vinci... ...de Dan Brown... ...Narra para ustedes... ...Raúl Amundaray... ...Los Hechos... ...el Priorato de Sion... ...sociedad secreta europea fundada... ...en 1099 es una organización real. En 1975, en la Biblioteca Nacional de París, se descubrieron unos pergaminos conocidos como Ley Dossier Secret, en los que se identificaba a numerosos miembros del Priorato de Sion, entre los que se destacaban Isaac Newton, Sandro Botticelli, Víctor Hugo y Leonardo da Vinci. La Prelatura Vaticana Conocida como Opus Dei, es una organización católica de profunda devoción que en los últimos tiempos se ha visto inmersa en la controversia a causa de informes en los que se habla del lavado de cerebro, uso de métodos coercitivos y de una peligrosa práctica conocida como mortificación corporal. El Opus Dei acaba de culminar la construcción de una de sus sedes, con un costo de 47 millones de dólares, en Lexington Avenue, Nueva York. Todas las descripciones de obras de arte, edificios, documentos y rituales secretos que aparecen en esta novela, son veraces. Prólogo Museo del Louvre, París, 1046 P.M. Jacksonier, el renombrado conservador, avanzaba tambaleándose bajo la bóveda de la gran galería del museo. Arremetió contra la primera pintura que dio un caravaggio. Agarrando el marco dorado, aquel hombre de 76 años tiró de la obra de arte hasta que la arrancó de la pared y se desplomó cayendo boca arriba, con el lienzo encima. Tal como había previsto, cerca se oyó el chasquido de una reja de hierro, que al cerrarse, bloqueaba el acceso a la sala. El suelo de madera tembló. Lejos, se disparó una alarma. El conservador... Se quedó ahí tendido un momento, jadeando, evaluando la situación. «Todavía estoy vivo». Se dio vuelta, se desembarazó del lienzo y buscó con la mirada algún sitio donde esconderse en aquel espacio cavernoso. «¡No se muevan!» Dijo una voz muy cerca de él. Agatas... El conservador se quedó inmóvil y volvió despacio la cabeza. A sólo cinco metros de donde se encontraba, del otro lado de la reja, la imponente figura de su atacante le miraba por entre los barrotes. Era alto y corpulento, con la piel muy pálida, fantasmagórica y el pelo blanco y escaso. Los iris de los ojos eran rosas y las pupilas de un rojo oscuro. El albino se sacó una pistola del abrigo y le apuntó con ella entre dos barrotes. —¡No debería haber salido corriendo! Su acento no era fácil de ubicar. —¡Y ahora dígame dónde está! —Ya se lo he dicho balbució Sonier, de rodillas, indefenso, en el suelo de la galería. No tengo ni idea de qué me habla. ¡Miente! El hombre lo miró totalmente inmóvil, salvo por el destello de sus extraños ojos. Usted y sus hermanos tienen algo que no les pertenece. El conservador... Sintió que le subía la adrenalina. ¿Cómo podía saber algo así? Y esta noche volverá a manos de sus verdaderos custodios. Dígame dónde lo ocultan y no lo mataré. Apuntó a la cabeza del conservador. ¿O es un secreto por el que sería capaz de morir? Sonier no podía respirar. El hombre inclinó la cabeza, observando el cañón de la pistola. Sonier levantó las manos para protegerse. «Espere», dijo con dificultad. «Le diré lo que quiere saber». Escogió con cuidado las siguientes palabras. «La mentira que dijo la había ensayado muchas veces» rezando siempre por no tener que recurrir a ella. Cuando el conservador terminó de hablar, su atacante sonrió incrédulo. —Sí, eso mismo me han dicho los demás. Sonier se retorció. —¿Los demás? —También he dado con ellos, soltó el hombre con desprecio. Con los tres, y me han dicho lo mismo que usted acaba de decirme. No, no es posible. La identidad real del conservador, así como la de sus tres en el show, era casi tan sagrada como el antiguo secreto que guardaban. Ahora Sonier se daba cuenta que sus senecales, siguiendo al pie de la letra el procedimiento, Le habían dicho la misma mentira antes de morir. Era parte del protocolo. El atacante volvió a apuntarle. Cuando usted ya no esté, yo seré el único conocedor de la verdad. La verdad. En un instante, el conservador comprendió el horror de su situación. Si muero la verdad se perderá para siempre. Instintivamente trató de encogerse para protegerse al máximo. Se oyó un disparo, y Sonier sintió el calor abrasador de la bala que se le hundía en el estómago. Cayó de bruces, luchando contra el dolor. Despacio se dio la vuelta y miró a su atacante, que seguía al otro lado de la reja y lo apuntaba directamente a la cabeza. El conservador cerró los ojos y sus pensamientos se arremolinaron en una tormenta de miedo y lamentaciones. El chasquido de un cargador vacío resonó en el pasillo. Sonier abrió los ojos. El albino... Contemplaba el arma entre sorprendido y divertido. Se puso a buscar un segundo cargador, pero pareció pensar lo mejor y le dedicó una sonrisa de superioridad a Sonier. Lo que tenía que hacer ya lo he hecho. El conservador bajó la vista y se vio el orificio producido por la bala en la tela blanca de la camisa. Estaba enmarcado por un pequeño círculo de sangre, unos centímetros más abajo del esternón. ¡Mi estómago! Le parecía casi cruel que el disparo no le hubiera alcanzado el corazón. Como veterano de la Grand Guerre, Sonnier... Le había tocado presenciar aquella muerte lenta y horrible por desangramiento. Sobreviviría quince minutos mientras los ácidos de su estómago se le iban metiendo en la cavidad toráxica, envenenándolo despacio. «El dolor es bueno, señor», dijo el hombre antes de marcharse. «Una vez solo». Jacques volvió la vista de nuevo hacia la reja metálica. Estaba atrapado, y las puertas no podían volver a abrirse a menos en veinte minutos. Cuando alguien lo encontrara, ya estaría muerto. Sin embargo, el miedo que ahora se estaba apoderando de él era mucho mayor que el de su propia extinción. Debo transmitir el secreto. Luchando por incorporarse, se imaginó a sus tres hermanos asesinados. Pensó en las generaciones que lo habían precedido, en la misión que a todos les había sido confiada. Una cadena ininterrumpida de saber. Y de pronto, ahora... A pesar de todas las precauciones, a pesar de todas las medidas de seguridad, Jacksonier era el único eslabón vivo, el único custodio de uno de los mayores secretos jamás guardados. Temblando, consiguió ponerse de pie. «Debo encontrar alguna manera de...» Estaba encerrado en la gran galería, y sólo había una persona en el mundo a quien podía entregar aquel testigo. Levantó la vista para encontrarse con las paredes de su opulenta prisión. Las pinturas de la colección más famosa del mundo parecían sonreírle desde las alturas como viejas amigas. Retorciéndose de dolor y su acopio de todas sus fuerzas de todas sus facultades sabía que la desesperada tarea que tenía por delante iba a precisar de todos los segundos que le quedaran de vida Capítulo 1 Robert Landon tardó en despertarse en la oscuridad sonaba un teléfono un sonido débil que no le resultaba familiar. A tientas buscó la lámpara de la mesilla de noche y la encendió. Con los ojos entornados miró a su alrededor y vio el elegante dormitorio renacentista con muebles estilo Luis XVI, frescos en las paredes y la gran cama de caoba con dosel. Pero... ¿Dónde estoy? El albornoz que colgaba de la cama tenía bordado un monograma. Hotel Ritz, París. Lentamente la niebla empezó a disiparse. Landon descolgó el teléfono. —Diga, Monsieur Landon, dijo la voz de un hombre—. Espero no haberle despertado Aturdido Miró el reloj de la mesilla Eran las doce Y treinta y dos Solo llevaba en la cama Una hora Pero se había dormido profundamente Le habla el recepcionista Messier Lamento molestarle Pero aquí hay alguien que desea verle Insiste en que es urgente Landon Seguía desorientado ¿Una visita? Ahora fijó la vista en un tarjetón arrugado que había en la mesilla. La Universidad Americana de París se complace en presentar la conferencia de Robert Landon, profesor de simbología religiosa de la Universidad de Harvard. Landon emitió un gruñido la conferencia de aquella noche. Una charla con presentación de diapositivas sobre simbología pagana oculta en los muros de la catedral de Chartres. Seguramente había levantado ampollas entre el público más conservador y era muy probable que algún académico religioso le hubiera seguido hasta el hotel para entablar una discusión con él. —Lo siento —dijo Landon—, pero estoy muy cansado. —¡Mey, Messier! —insistió el recepcionista bajando la voz hasta convertirla en un susurro imperioso—. —Su invitado es un hombre muy importante. A Landon no le cabía la menor duda. Sus libros sobre pintura religiosa y simbología lo habían convertido a su pesar en un personaje famoso en el mundo del arte. Y durante el año anterior, su presencia pública se había multiplicado considerablemente tras un incidente muy divulgado en el Vaticano. Desde entonces, el flujo de historiadores importantes y apasionados del arte que llamaban a su puerta, parecía no tener fin. si sí es tan amable!» dijo Landon haciendo todo lo posible por no perder las formas. Anote el nombre y el teléfono de ese hombre. Eh, dígale que intentaré contactar con él antes de irme de París el martes. Gracias. Y colgó sin dar tiempo al recepcionista a protestar. Sentado en la cama, Landon miró el librito de bienvenida del hotel que vio en la mesilla y el título que anunciaba «Duerma como un ángel en la ciudad-luz. Sueñe en el rit de París». Se dio la vuelta y se miró soñoliento en el espejo que tenía delante. El hombre que le devolvía la mirada era un desconocido, despeinado, agotado. «Te hacen falta unas vacaciones, Robert». La tensión acumulada durante el año le estaba pasando factura. Pero no le gustaba verlo de manera tan obvia reflejado en el espejo. Sus ojos azules, normalmente vivaces, parecían borrosos y gastados aquella noche. Una barba incipiente le oscurecía el rostro de recia mandíbula y barbilla con hoyuelo. En las sienes, las canas proseguían su avance, y hacían cada vez más incursiones en su espesa mata de pelo negro. Aunque sus colegas femeninas insistían en que acentuaban su atractivo intelectual, él no estaba de acuerdo. Si me vieran ahora los del Boston Magazine. El mes anterior, para su bochorno, la revista lo había incluido en la lista de las diez personas más fascinantes de la ciudad, dudoso honor que le había convertido en el blanco de infinidad de burlas de sus colegas de Harvard. Y aquella noche, a más de cinco mil kilómetros de casa, aquella fama había vuelto a precederle en la conferencia que había pronunciado. «Señoras y señores», dijo la presentadora del acto, ante el público que abarrotaba la sala del pabellón Dauphin en la Universidad Americana. Nuestro invitado de hoy no necesita presentación. Es autor de numerosos libros. La simbología de sectas secretas. El arte de los Illuminati. El lenguaje perdido de los ideogramas. Y si les digo que ha escrito el libro más importante sobre iconología religiosa, no lo digo porque sí. Muchos de ustedes utilizan sus obras como libros de texto en sus clases. Los alumnos presentes entre el público asintieron con entusiasmo. Había pensado presentarlo esta noche, repasando su impresionante currículum. Sin embargo, añadió dirigiendo una sonrisa de complicidad a Landon, que estaba sentado en el estrado, un asistente al acto me ha hecho llegar una presentación, digamos más fascinante y levantó un ejemplar del Boston Magazine Landon quiso que se lo tragara la tierra ¿de dónde había sacado aquello? la presentadora empezó a leer algunos párrafos de aquel superficial artículo y Landon sintió que se encogía más y más en su asiento treinta segundos después Todo el público sonreía y a la mujer no se le veía la intención de concluir. Y la negativa del señor Landon a hacer declaraciones públicas sobre su atípico papel en el cónclave del Vaticano del año pasado, no hace sino darle más puntos en nuestro fascinómetro particular. La presentadora ya tenía a los asistentes en el bolsillo. ¿Les gustaría saber algo más sobre él? el público empezó a aplaudir. «Que alguien se lo impida», suplicó mentalmente Landon al ver que volvía a clavar la vista en aquel artículo. «Aunque tal vez el profesor Landon, continuó la presentadora, no sea lo que llamaríamos un guapo oficial como alguno de nuestros nominados más jóvenes, y es un cuarentón interesante con ese poderoso atractivo propio de ciertos intelectuales, Su cautivadora presencia se combina con un tono de voz muy grave, de barítono, que sus alumnas describen muy acertadamente como un regalo para los oídos. Toda la sala estalló en una carcajada. Landon esbozó una sonrisa de compromiso. Sabía lo que venía a continuación, una frase ridícula que decía algo de Harrison Ford con traje de tweet y como aquella tarde se había creído estar al salvo de todo aquello y se había puesto en efecto su tweet y su suéter Borberry de cuello alto, decidió anticiparse a los hechos. Gracias, Monique, dijo Landon, levantándose antes de tiempo y apartándola del atril. No hay duda de que en el Boston Magazine están muy bien dotados para la literatura de ficción. Miró al público suspirando, avergonzado. «Si descubro quién de ustedes ha filtrado este artículo, conseguiré que el consulado garantice su deportación». El público volvió a reírse. En fin, como bien saben, estoy aquí esta noche para hablarles del poder de los símbolos. El sonido del teléfono en su habitación volvió a romper el silencio gruñendo con una mezcla de indignación e incredulidad descolgó diga como suponía era el recepcionista el señor Landon eh, disculpe otra vez le llamo para informarle de que la visita va camino de su habitación me ha parecido que debía advertírselo Ahora Landon sí si estaba totalmente despierto. ¿Ha dejado subir a alguien a mi habitación sin mi permiso? Eh, lo siento, me sigue. Eh, pero es que este señor es... Eh, no me he visto con la autoridad para impedírselo. ¿Quién es exactamente? Le preguntó. Pero el recepcionista ya había colgado. Casi al momento llamaron con fuerza a la puerta. Vacilante, Landon se levantó de la cama, notando que los pies se le hundían en la alfombra de sabonería. Se puso el albornoz y se acercó a la puerta. —¿Quién sí. es? —Señor Landon, tengo que hablar con usted. El hombre se expresaba con acento francés y empleaba un tono seco, autoritario. —Soy el teniente Jérôme Collet de la Dirección Central de la Policía Judicial. Landon se quedó un instante en silencio. ¿La Policía Judicial? ¿La DCPJ? Era más o menos el equivalente al FBI estadounidense. Sin retirar la cadena de seguridad, Landon entreabrió la puerta. El rostro que vio al otro lado era alargado y ojeroso estaba frente a un hombre muy delgado que llevaba un uniforme azul de aspecto oficial ¿Puedo entrar? le preguntó el agente Lando dudó un momento mientras los ojos amarillentos de aquel hombre lo escrutaban ¿Qué sucede? Mi superior precisa de sus conocimientos para un asunto confidencial ¿Ahora? Son más de las doce. ¿Es cierto que tenía que reunirse con el conservador del Louvre esta noche? A Landon le invadió de pronto una sensación de malestar. El prestigioso conservador Jacques Sonnier y él habían quedado en reunirse para tomar una copa después de la conferencia, pero Saunier no se había presentado. Sí como lo sabe? Hemos encontrado su nombre en su agenda Espero que no le haya pasado nada malo El agente suspiró muy serio Y le alargó una foto Polaroid A través del resquicio de la puerta Cuando Landon la miró Se quedó de piedra Esta foto... Se ha hecho hace menos de una hora en el interior del Louvre. Siguió unos instantes con la vista fija en aquella extraña imagen. Y su sorpresa y repulsión iniciales dieron paso a una oleada de indignación. ¿Quién puede haberle hecho algo así? ¿Nuestra esperanza es que usted nos ayude a responder a esa pregunta? teniendo en cuenta sus conocimientos sobre simbología y la cita que tenía con él. Landon volvió a fijarse en la foto, y en esta ocasión el horror se sumó al miedo. La imagen era espantosa y totalmente extraña, y le provocaba una desconcertante sensación de déjà vu, Había un poco más de un año. Landon había recibido la fotografía de otro cadáver y una petición similar de ayuda. 24 horas después, casi pierde la vida en la ciudad del Vaticano. Aunque aquella imagen era muy distinta, había algo en el decorado que le resultaba inquietantemente familiar. El agente consultó el reloj. —¡Mi capitán espera, señor! Landon apenas le oía. Aún tenía la vista clavada en la fotografía. —¿Este símbolo de aquí y el cuerpo en esta extraña posición? —apuntó el agente. Landon asintió sintiendo un escalofrío al levantar la vista. No me cabe en la cabeza que alguien haya podido hacer algo así. El rostro de la gente se contrajo. Creo que no lo entiende, señor Landon. Lo que ve en esta foto, se detuvo un instante. Monsieur Sonnier se lo hizo a sí mismo. Capítulo 2. A menos de dos kilómetros de ahí, Silas. El imponente albino cruzó cojeando la verja de entrada a una lujosa residencia de la Rue de la Bruyère. El cilicio que llevaba atado al muslo se le hundía en la carne, pero su alma se regocijaba por el servicio que le prestaba al Señor. El dolor es bueno. Al entrar en la residencia, escrutó el vestíbulo con sus ojos rojos vacío. Subió la escalera con sigilo para no despertar a los demás numerarios. La puerta de su dormitorio estaba abierta. Las cerraduras estaban prohibidas en aquel lugar. Entró y ajustó la puerta tras de sí. La habitación era espartana. Suelo de madera, una cómoda de pino, y una cama en un rincón. Allí solo llevaba una semana. Estaba de paso, pero en Nueva York hacía muchos años que gozaba de la bendición de un refugio parecido. El Señor me ha dado un techo y le ha dado sentido a mi vida. Aquella noche, al fin, Si las había sentido que estaba empezando a pagar la deuda que había contraído. Se acercó de prisa a la cómoda y buscó el teléfono móvil en el último cajón. Marcó un número. Diga, respondió una voz masculina. Maestro, he vuelto. Hable. Ordenó el interlocutor alegrándose de tener noticias suyas. «Los cuatro han desaparecido, los tres en escales y también el gran maestre». Se hizo un breve silencio como de oración. «En ese caso, supongo que está en poder de la información». Los cuatro coincidieron de manera independiente. ¿Y usted les creyó? Su acuerdo era tan total que no podía deberse a la casualidad. Se oyó un suspiro de entusiasmo. ¡Magnífico! Tenía miedo de que su fama de secretismo acabara imponiéndose. La perspectiva de la muerte condiciona mucho. Y bien, discípulo, dígame lo que debo saber. Silas era consciente de que la información que había sacado a sus víctimas sería toda una sorpresa. Maestro, los cuatro han confirmado la existencia de la Clef de bou la legendaria clave de Bóveda. Oyó la respiración emocionada de su maestro al otro lado de la línea. La clave, tal como sospechábamos. Según la tradición, la hermandad había creado un mapa de piedra, una clef de bú, o la clave de bóveda, una tablilla en la que estaba grabado el lugar donde reposaba el mayor secreto de la orden, una información tan trascendental que su custodia justificaba por sí misma la existencia de aquella organización. «Cuando nos hagamos con la clave», dijo el maestro, «ya solo estaremos a un paso. Estamos más cerca de lo que cree. La piedra o clave está aquí en París». «¿En París? Increíble. Parece casi demasiado fácil». Sila le relató los sucesos de aquella tarde. El intento desesperado de sus cuatro víctimas por salvar sus vidas vacías de Dios, revelándole el secreto. Los cuatro le habían contado a Silas exactamente lo mismo, que la piedra estaba ingeniosamente oculta en un lugar concreto de una de las antiguas iglesias parisinas, la de Saint-Sulpice. «¿En una casa de Dios?» exclamó el maestro. «¡Cómo se mofan de nosotros!» Llevan siglos haciéndolo. El maestro se quedó en silencio, asimilando el triunfo de aquel instante. Le ha hecho un gran servicio al Señor. Llevamos siglos esperando este momento. Ahora debe traerme la piedra, esta noche. Estoy seguro de que entiende lo que está en juego. Sí la sabía que era incalculable y aún así lo que le pedía el maestro le parecía imposible. Pero es que la iglesia es una fortaleza, y más de noche, ¿cómo voy a entrar? Con la seguridad propia del hombre influyente que era, el maestro le explicó cómo debía hacerlo. Cuando Silas colgó, era presa de una impaciencia inenarrable. «Una hora», se dijo a sí mismo, agradecido de que el Maestro le hubiera concedido tiempo para hacer penitencia antes de entrar en la casa de Dios. «Debo purgar mi alma de los pecados de hoy». Las ofensas contra el Señor que había cometido ese día tenían un propósito sagrado. Hacía siglos que se perpetraban actos de guerra contra los enemigos de Dios su perdón estaba asegurado. Pero Silas sabía que la absolución exigía sacrificio. Cerró las persianas, se desnudó y se arrodilló en medio del cuarto. Bajó la vista y examinó el cilicio que le apretaba el muslo. Todos los seguidores verdaderos del camino Llevaban esa correa de piel salpicada de púas metálicas que se clavaban en la carne como un recordatorio perpetuo del sufrimiento de Cristo. Además, el dolor que causaba servía también para acallar los deseos de la carne. Aunque ya hacía más de dos horas que Silas llevaba puesto el silicio, que era el tiempo mínimo exigido, sabía que aquel no era un día cualquiera agarró la hebilla y se la apretó un poco más sintiendo que las púas se le hundían en la carne expulsó aire lentamente saboreando aquel ritual de limpieza que le ofrecía el dolor el dolor es bueno susurró Silas repitiendo el mantra sagrado del padre José María Escrivá, el maestro de todos los maestros. Aunque había muerto en 1975, su saber le había sobrevivido, y sus palabras aún las pronunciaban entre susurros miles de siervos devotos en todo el mundo cuando se arrodillaban y se entregaban a la práctica sagrada conocida como mortificación corporal. Ahora Silas centró su atención en la cuerda de gruesos extremos anudados que tenía en el suelo junto a él. La disciplina. Los nudos estaban recubiertos de sangre reseca, impaciente por recibir los efectos purificadores de su propia agonía. Silas dijo una breve oración y acto seguido, agarrando un extremo de la cuerda, Cerró los ojos y se azotó con ella por encima del hombro, notando que los nudos le golpeaban la espalda. Siguió azotándose una y otra vez. Castigo corpus meum. Al cabo de un rato, empezó a sangrar. Capítulo 3 El aire frío de abril se colaba por la ventanilla abierta del Citroën ZX, que avanzaba a toda velocidad en dirección sur, más allá de la ópera, a la altura de la Place Vendôme. En el asiento del copiloto, Robin Landon, veía que la ciudad se desplegaba ante sus ojos mientras él intentaba aclararse las ideas. La ducha rápida y el afectado ...le habían dejado más o menos presentable... ...pero no habían logrado apenas... ...reducir su angustia... ...la terrorífica imagen del cuerpo del conservador... ...permanecía intacta en su mente... ...Jack Sonnier... ...está muerto... ...Landon... ...no podía evitar la profunda sensación de pérdida... ...que le producía aquella muerte... A pesar de su fama de uranio, era casi inevitable respetar su innegable entrega a las artes. Sus libros sobre las claves secretas ocultas en las pinturas de Poussin y Tenier se encontraban entre las obras de referencia preferida para sus cursos. El encuentro que habían acordado para aquella noche le hacía especial ilusión. Aun cuando constató que el conservador no se presentaba, se había sentido decepcionado. De nuevo, la imagen del cuerpo de Sonier le cruzó la mente. Aquello se lo había hecho él mismo. Landon se volvió y miró por la ventanilla, intentando librarse de esa visión. Fuera... La ciudad se iba replegando lentamente. Vendedores callejeros que arrastraban carritos con almendra garrapiñadas, camareros que metían bolsas de basura en los contenedores y un par de amantes noctámbulos abrazados para protegerse de la brisa impregnada de jazmín. El Citroën esquivaba el caos con autoridad y el ulular disonante de su sirena partía el tráfico como un cuchillo. El capitán se ha alegrado al enterarse de que seguía usted en París, dijo el agente. Era lo primero que decía desde que habían salido del hotel. Una afortunada casualidad. Landon no se sentía precisamente afortunado, y la casualidad no era algo que le inspirara demasiada confianza. Siendo como era alguien que había dedicado su vida al estudio de la interconexión oculta de emblemas e ideologías dispares, Landon veía el mundo como una red de historias y de hechos profundamente entrelazados. «Es posible que las conexiones sean invisibles», decía a menudo en sus clases de simbología en Harvard, pero siempre están ahí, enterradas, justo debajo de la superficie. —Supongo —respondió Landon— que en la Universidad Americana de París les han dicho dónde me alojaba. El conductor negó con la cabeza. —La Interpol. —La Interpol, claro —pensó—. Se le había olvidado que la petición de pasaporte que hacían en los hoteles europeos en el momento de registrarse era algo más que una pura formalidad. Estaban obligados a ello por ley. En una noche cualquiera de cualquier punto de Europa, cualquier agente de la Interpol podía saber dónde dormía cualquier visitante. Localizar a Landon en el Ritz no les habría llevado probablemente más de cinco segundos. Mientras el Citroën seguía avanzando en dirección sur, apareció a mano derecha el perfil iluminado de la Torre Eiffel, apuntando hacia el cielo. Al verla, pensó en victoria y recordó la alocada promesa que se habían hecho hacía un año de encontrarse cada seis meses en algún lugar romántico del planeta. Landon sospechaba que la Torre Eiffel habría formado parte de aquella lista. Era triste pensar que la última vez que la besó fue en un ruidoso aeropuerto de Roma hacía más de un año. ¿La ha trepado? Le preguntó el agente mirando en la misma dirección. —Landon alzó la vista, seguro de haberle entendido mal. ¿Eh? —¿Cómo dice? —Es bonita, ¿verdad? —insistió el teniente señalando la torre. —¿La ha trepado? —Landon cerró los ojos. —No, no, no. Aún no he subido. —Es el símbolo de Francia. A mí me parece perfecta. —Sonrió ausente. —Los simbologistas... Solían comentar que Francia, un país conocido por sus machistas, sus mujeriegos y sus líderes bajitos y con complejo de inferioridad como Napoleón o Pipino el Breve, no podía haber escogido mejor emblema nacional que un falo de 300 metros de altura. Cuando llegaron a la travesía de la rue de Rivoli, el semáforo estaba en rojo. Pero el coche no frenó. El agente cruzó la calle y entró a toda velocidad en un tramo arbolado de la Rue Castiglione, y que servía como acceso norte a los famosos jardines centenarios de las Tullerías, el equivalente parisiense del Central Park neoyorquino. Eran muchos los turistas que creían que el nombre hacía referencia a los miles de tulipanes que allí florecían, pero en realidad la palabra «tullería», tulier, en francés, hacía referencia a algo mucho menos romántico. En otros tiempos, el parque había sido una excavación enorme y contaminada de la que los contratistas de obras de París ...extraían barro para fabricar las famosas tejas rojas de la ciudad... ...llamadas Tulle. Al internarse en el parque desierto... ...el agente apretó algo debajo del salpicadero... ...y la sirena dejó de sonar. Landon suspiró agradeciendo la calma repentina. Fuera, el resplandor pálido de los faros halógenos del coche... Barría el sendero de gravilla y el chirrido de las ruedas entonaba un salmo hipnótico. Landon siempre había considerado las tuyerías como tierra sagrada. Eran los jardines en los que Claude Monet había experimentado con forma y color, alumbrando literalmente el nacimiento del impresionismo. Sin embargo, Aquella noche, el lugar parecía extrañamente cargado de malos presagios. Ahora el Citroën giró a la izquierda, enfilando hacia el oeste por el bulevar central del parque. Tras bordear un estanque circular, el conductor tomó una avenida desolada y fue a dar a un espacio cuadrado que había más allá. Landon, vio la salida del parque, enmarcada por un enorme arco de piedra, el Arte du Carousel. A pesar de los rituales orgiásticos celebrados antaño en ese lugar, los amantes del arte lo amaban por otro motivo totalmente distinto. Desde esa explanada en el extremo de los jardines de las tullerías se veían cuatro de los mejores museos del mundo, uno en cada punto cardinal. Por la ventanilla de la derecha en dirección sur, del otro lado del Sena, del Quai Voltaire, Landon veía la espectacular fachada iluminada de la antigua estación del tren que ahora llevaba el nombre de Musee d'Orsay. A la izquierda, se distinguía la parte más alta del ultramoderno centro Pompidou que albergaba el Museo de Arte Moderno. Detrás de él, hacia el oeste, sabía que el antiguo obelisco de Ramsey se elevaba por encima de los árboles y señalaba el punto donde se encontraba el Museo de Jeux de Pam. Pero era enfrente, hacia el este, asado el arco donde ahora Landon veía el monolítico palacio renacentista que había acabado convertido en el centro de arte más famoso del mundo. El Museo del Louvre Landon notó una emoción que le era familiar cuando intentó abarcar de una sola mirada todo el edificio. Al fondo de una plaza enorme, la imponente fachada del Louvre se levantaba como una ciudadela contra el cielo de París. Construido en forma de herradura, aquel edificio era el más largo de Europa y de punta a punta medía tres veces más que la Torre Eiffel. Ni siquiera los más de 3.000 metros cuadrados de plaza que se extendían entre las dos alas del museo eclipsaban la majestuosidad y la amplitud de la fachada. En una ocasión había recorrido el perímetro entero del edificio, en un sorprendente trayecto de casi cinco kilómetros de extensión. A pesar de que se estimaba que un viscante tendría que dedicar cinco semanas para ver las 65.300 piezas expuestas en aquel museo, la mayoría de turistas optaban por un itinerario reducido al que Landon Llamaba el Louvre Light, una carrera para ver sus tres obras más famosas, La Mona Lisa, La Venus de Milo y La Victoria Alada de Samotracia. R. Boudwell, el humorista político, había presumido en una ocasión de haber visto aquellas tres obras maestras en tan solo cinco minutos con 56 segundos. El conductor levantó el walkie-talkie y habló por él en francés a una velocidad endiablada. Monsieur Landon est arrivé de un minute. Entre el crepitar del aparato llegó una confirmación ininteligible. El agente dejó el walkie-talkie y se volvió hacia Landon. Se reunirá con el capitán en la entrada principal. Ignoró las señales que prohibían el tráfico rodado en la plaza. Aceleró y enfiló por la pendiente. La entrada principal surgió frente a ellos, destacando en la distancia. Enmarcada por siete estanques triangulares de los que brotaban unas fuentes iluminadas. La pirámide. el nuevo acceso al Louvre se había hecho casi tan famoso como el mismo museo. La polémica y ultramoderna pirámide de cristal diseñada por I. M. Pei, el arquitecto americano de origen chino, seguía siendo blanco de burlas de los más puristas que creían que destrozaba la sobriedad del patio renacentista. Goethe, Había definido la arquitectura como una forma de música congelada. Y para sus críticos, la pirámide de Pei era como una uña arañando una pizarra. Sin embargo, también había admiradores que elogiaban aquella pirámide de cristal de más de 20 metros de altura y veían en ella la deslumbrante fusión de las estructuras antiguas con los nuevos métodos un vínculo simbólico entre lo nuevo y lo viejo, y que acompañaba al Louvre en su viaje hacia el nuevo milenio. —¿Le gusta nuestra pirámide? —le preguntó el teniente. Landon frunció el sello. Al parecer a los franceses les encantaba preguntar sobre ese particular a los americanos. Se trataba de una pregunta envenenada. —Claro porque admitir que te gustaba te convertía en un americano de mal gusto y decir lo contrario era un insulto a los franceses. Mitterrand fue un hombre osado, replicó Landon saliéndose por la tangente. Se decía que el anterior presidente de Francia que había encargado la construcción de la pirámide tenía complejo de faraón. Responsable máximo de haber llenado la ciudad de obeliscos, de obras de arte y objetos procedentes del país del Nilo. François Mitterrand sentía una pasión tan desbocada por la cultura egipcia que sus compatriotas seguían llamándolo la Esfinge. ¿Cómo se llama el capitán? preguntó Landon, cambiando de tema. Besú Fach. —dijo el agente, mientras acercaba el coche a la entrada principal de la pirámide. —Pero le llamamos le toro. Landon le miró preguntándose si todos los franceses tenían aquellos extraños epítetos animales. —¿Llaman toro a su jefe? —Su francés es mejor de lo que admite, messie Landon —respondió el conductor— arqueando las cejas ¡Ja! mi francés es pésimo pensó pero mi iconografía zodiacal es algo mejor Tauro siempre ha sido el toro la astrología era una constante simbólica universal el coche se detuvo y el agente le señaló el punto entre dos fuentes tras el que aparecía la gran puerta de acceso a la pirámide —Ahí está la entrada. Buena bueno. suerte. —¿Usted no viene? —He recibido órdenes de dejarlo aquí. Tengo otros asuntos que atender. Landon respiró hondo y se bajó del coche. —Bueno, ustedes sabrán lo que hacen. El agente arrancó y se fue. Landon se quedó quieto un momento mientras veía alejarse las luces traseras del coche, y pensó que le sería fácil cambiar de opinión, irse de allí, coger un taxi y volverse a la cama. Pero algo le decía que seguramente no era muy buena idea. Al internarse en la neblina creada por el vapor de las fuentes, tuvo la desagradable sensación de estar traspasando un umbral que abría las puertas de otro mundo. Había algo onírico en la noche que lo atrapaba. Hacía 20 minutos dormía plácidamente en su hotel y ahora estaba delante de una pirámide transparente construida por la efinge, esperando a un policía al que llamaban el toro. «Es como estar metido dentro de un cuadro de Salvador Dalí», pensó. Se acercó a la entrada principal, una enorme puerta giratoria. El vestíbulo que se intuía del otro lado estaba desierto y tenuemente iluminado. «¿Tengo que llamar?» Se preguntó si alguno de los prestigiosos egiptólogos de Harvard se habría plantado alguna vez frente a una pirámide y habría llamado con los nudillos, esperando una respuesta. Levantó la mano para golpear el vidrio, pero de la oscuridad surgió una figura que subía por la escalera. Se trataba de un hombre corpulento y moreno, casi un neandertal, con un grueso traje oscuro que apenas le abarcaba las anchas espaldas. Avanzaba con la inconfundible autoridad que le conferían unas piernas fuertes y más bien cortas. Iba hablando por el teléfono móvil, pero colgó al acercarse a Landon, a quien le hizo una señal para que entrara. «Soy Besu Fach, le dijo mientras pasaba por la puerta giratoria. Capitán de la Dirección Central de la Policía Judicial La voz encajaba perfectamente con su físico Un deje gutural de tormenta lejana Landon le extendió la mano para presentarse Robert Landon La palma enorme del capitán envolvió la suya con gran fuerza Ya he visto la foto, comentó Landon Su agente me ha dicho que fue el propio Jack Sonnier quien... Señor Landon, los ojos de Faz se clavaron en los suyos. Lo que ha visto en la foto es solo una mínima parte de lo que Sonnier ha hecho. Capítulo 4. El capitán Fass tenía el aspecto de un buey iracundo, con los hombros echados hacia atrás y la barbilla enterrada en el pecho el pelo negro engominado acentuaba lo anguloso de su perfil que como un filo dividía su cara en dos como la quilla de un barco de guerra al avanzar parecía ir abriendo un surco en la tierra que tenía delante irradiando una fiera determinación que daba a fe de su fama de hombre severo en todos los aspectos Landon siguió al capitán por la famosa escalera de mármol... ...hasta el atrio subterráneo que había bajo la pirámide. Mientras bajaban... ...pasaron junto a dos agentes de la policía judicial... ...armados con ametralladoras. El mensaje estaba claro. Aquí no entra nadie... ...sin el consentimiento del capitán Fasch. Una vez por debajo del nivel de la calle un estado de agitación cada vez mayor se iba apoderando de Landon. La presencia de Paz era todo menos tranquilizadora y el propio museo ofrecía un aura casi sepulcral a aquellas horas. La escalera, como el pasillo central de un cine oscuro, estaba iluminada por unos pilotos muy tenues que indicaban el camino. Landon oía que sus propios pasos reverberaban en el cristal que los cubría. Levantó la vista e intuyó las nubes de vapor de agua de las fuentes que se alejaban por encima de aquel techo transparente. —¡Le gusta! —le preguntó Fast, apuntando hacia arriba con la ancha barbilla. Suspiró... Demasiado cansado para intentar otro comentario ingenioso. Eh, sí, sí. Su pirámide es magnífica. Faz emitió un gruñido. Una cicatriz en el rostro de París. Uno a cero. Notaba que su guía era difícil de complacer. Se preguntaba si Faz sabría que aquella pirámide había sido construida por el deseo expreso de Mitterrand con 666 paneles de cristal. Ni uno más, ni uno menos. Curioso empeño que se había convertido en tema de conversación entre los defensores de las teorías conspiratorias que aseguraban que el 666 era el número de Satán. De todos modos, optó por no sacar el tema. A medida que se adentraban en el foyer subterráneo, El enorme espacio iba emergiendo lentamente de las sombras. Construido veinte metros por debajo del nivel de la calle, el nuevo vestíbulo del Louvre, de veinte mil metros cuadrados, se extendía como una cueva infinita. El tono ocre pálido del mármol, empleado en su construcción, armonizaba con el color miel de la piedra de la fachada, que se erigía por encima Normalmente aquel espacio estaba siempre inundado de luz y de turistas, pero aquella noche se veía oscuro y desierto, envuelto en una atmósfera de frialdad más propia de una cripta. —¿Dónde está el personal de seguridad del museo? —preguntó Landon. —¡Ancarenten! —se apresuró a responder Faz, susceptible como si creyera que Landon estaba poniendo en duda la integridad de su equipo. «Está claro que esta noche aquí ha entrado alguien que no debería haber entrado. Todos los guardas del Louvre están en el ala azul y los están interrogando. Mis agentes se han hecho cargo de la seguridad del museo por esta noche». Landon asintió mientras hacía lo posible por no quedarse rezagado. conocía bien a Jacksonier le preguntó el capitán no, en realidad no lo conocía no nos habíamos visto nunca Fas pareció sorprendido el encuentro de esta noche iba a ser el primero sí, sí Habíamos quedado en vernos durante la recepción que daba la Universidad Americana después de mi conferencia, pero no se presentó. Faz anotó algo en el cuadernillo. Sin dejar de caminar, Landon se fijó en la pirámide menos conocida del Louvre. La pirámide Ambersé. Una enorme claraboya invertida que colgaba del techo como una estalactita en la sección contigua del sótano. Faz guió a Landon hasta la entrada de un pasadizo con techo abovedado que había al final de un tramo de la escalera, y sobre el que un cartel rezaba Denon. El Ala de Denon era la más famosa de las tres secciones principales del museo. ¿Quién propuso el encuentro de esta noche? —le preguntó Faz de Sopetón. —¿Usted o él? La pregunta le pareció rara. —Sonier —respondió Landon mientras entraba en el pasadizo. Su secretaria se puso en contacto conmigo hace unas semanas, por correo electrónico. Me dijo que el conservador había tenido noticias de que iba a dar una conferencia en París este mes y que quería tratar un asunto conmigo aprovechando mi estancia aquí ¿qué asunto? no lo sé, no lo sé algo relacionado con el arte supongo teníamos intereses comunes Faz parecía escéptico me está diciendo que no tiene ni idea del motivo de su encuentro Landon lo desconocía en su momento había sentido curiosidad pero no le había parecido procedente insistir. El prestigioso Jacques Sonnier era famoso por su discreción y concedía muy pocas entrevistas. Landon se había sentido honrado al brindársele la ocasión de conocerlo. «Señor Landon, ¿se le ocurre al menos de qué habría podido querer tratar la víctima con usted? La misma noche en que ha sido asesinado». A lo mejor nos ayuda a saberlo. Lo directo de la pregunta incomodó a Landon. <risa> la verdad es que no me lo imagino. No se lo pregunté. Me sentí honrado por tener la ocasión de conocerlo. Soy un admirador de su trabajo. En mis clases uso muchas veces sus libros. Fass tomó nota de aquello en su cuaderno. Los dos hombres se encontraban ahora a medio camino del pasillo que daba acceso al ala Denon. Y Landon ya adivinaba las dos escaleras mecánicas al fondo, inmóviles a aquellas horas. Y dice que tenían intereses comunes. Sí, sí. De hecho he pasado gran parte de este último año preparando un libro que trata sobre la primera especialidad de Sonier y tenía muchas ganas de saber qué pensaba. —¡Ah, ya! —¿Y qué tema es ese? Landon vaciló sin saber muy bien cómo explicárselo. En esencia, se trata de un texto sobre la iconografía del culto a las diosas, del concepto de santidad femenina en el arte y en los símbolos asociados a ella. Faz se pasó una mano carnosa por el pelo. Y Sonnier era experto en la materia. Más que nadie. Ya entiendo, ya entiendo. Pero Landon tenía la sensación de que no entendía nada. Jack Sonnier estaba considerado como el mejor iconógrafo mundial especializado en diosas. No era solo que sintiera una pasión personal por conservar piezas relacionadas con la fertilidad y los cultos a las diosas, y la divinidad femenina, sino que durante los veinte años que se mantuvo en su cargo de conservador, contribuyó a que el Louvre lograra tener la mayor colección del mundo sobre divinidad femenina. Labris Las hachas dobles pertenecientes a las sacerdotisas del santuario griego más antiguo de Delfos, caduceos de oro, cientos de cruces ansatas de Ankh, parecidas a ángeles, carracas o sistrum usadas en el antiguo Egipto para espantar a los malos espíritus, así como una increíble variedad de esculturas en las que se representaba a Horus amamantado por la diosa Isis. Tal vez Jacksonier sabía algo del libro que usted estaba preparando, aventuró Fats y le propuso el encuentro para ofrecerle su ayuda. Landon negó con la cabeza. «En realidad no lo sabe nadie. Aún es un borrador, y no se lo he enseñado a nadie, excepto a mi editor». Faj se quedó en silencio. Landon no reveló el motivo por el que aún no se lo había enseñado a nadie. Aquel borrador de 300 páginas, provisionalmente titulado Símbolos de una divinidad femenina perdida, proponía algunas interpretaciones muy poco convencionales para la iconografía religiosa aceptada, que aún sin duda resultarían controvertidas. Cuando ya estaba cerca de la escalera mecánica inmóviles, se detuvo, al darse cuenta de que Fass ya no iba a su lado. Se volvió y lo vio junto al ascensor de servicio. —Iremos en ascensor —le dijo cuando se abrieron las puertas. —Seguro que sabe mejor que yo que la galería está bastante lejos de aquí. Aunque Landon sabía que el ascensor acortaría la ascensión de dos pisos hasta el ala Denon, siguió sin moverse. —¡Pasa algo! —le preguntó Fass, sujetando la puerta con impaciencia. Landon suspiró y se volvió un instante, despidiéndose del espacio abierto de las escaleras mecánicas. —No, no, no, no pasa nada. Se mintió a sí mismo. Cuando era pequeño, Landon se había caído en un pozo abandonado... Y se había pasado horas en aquel mínimo espacio, a punto de ahogarse hasta que lo rescataron. Desde entonces tenía afobia a los espacios cerrados, a los ascensores, a los metros, las pistas de Squash. El ascensor es un invento perfectamente seguro, se decía siempre a sí mismo, aunque sin acabar de creérselo. Es una cajita de metal que se mueve por un canal cerrado aguantando la respiración se metió dentro y cuando las puertas se cerraron notó la descarga de adrenalina que siempre le invadía en aquellos casos dos pisos diez segundos usted y el señor Sonier, dijo Faz cuando el ascensor empezó a moverse no habían hablado nunca no se habían enviado nunca nada por correo Otra pregunta rara. No, no, nunca. Fash ladeó la cabeza, como tomando nota mental de aquel dato. Sin decir nada más, clavó la mirada en las puertas cromadas, mientras ascendían. Landon intentaba concentrarse en algo que no fueran las cuatro paredes que lo rodeaban. En el reflejo de la puerta brillante vio el pasador de corbata del capitán un crucifijo de plata con trece incrustaciones de onyx negro aquel detalle le sorprendió un poco aquel símbolo se conocía como crux gemata una cruz con trece gemas y era un ideograma de Cristo con sus doce apóstoles no sabía por qué pero no esperaba que un capitán de la policía francesa hiciera una profesión tan abierta de su religiosidad. Pero bueno, estaban en Francia, donde el cristianismo no era tanto una religión como un patrimonio. «Es una cruz, se mata», dijo de pronto Fass. Desconcertado, Landon alzó la vista para ver que a través del reflejo El capitán lo estaba mirando. El ascensor se detuvo en seco y las puertas se abrieron. Salió rápidamente al vestíbulo, ansioso por volver al espacio abierto que proporcionaban los célebres altos techos de las galerías del Louvre. Sin embargo, el mundo al que accedió no era para nada como esperaba. Sorprendido, interrumpió la marcha. Fash lo observó señor Landon deduzco que no ha estado en el Louvre fuera de las horas de visita no no, supongo que no respondió mentalmente intentando orientarse las galerías por lo general muy bien iluminadas estaban muy oscuras aquella noche en vez de la acostumbrada luz blanca cenital había un resplandor rojizo que subía desde el suelo fragmentos intermitentes de pilotos rojos que brotaban en el pavimento. Al escrutar el lóbrego pasillo, pensó que debía haber imaginado la escena. Casi todas las grandes pinacotecas usaban aquella luz rojiza por la noche. Era un sistema de iluminación estratégicamente colocado, poco agresivo, y que permitía al personal transitar por los pasillos, al tiempo que mantenía las obras en una semipenumbra pensada para retrasar los efectos negativos derivados de una sobreexposición a la luz. Aquella noche, el museo tenía un aspecto casi opresivo. Por todas partes, surgían sombras alargadas y los techos abovedados normalmente altísimos se perdían al momento en la negrura. —¡Por aquí! —dijo Faz tirando de pronto a la derecha y enfilando una serie de galerías conectadas entre sí. Landon le siguió, adaptando lentamente la vista a la oscuridad. Por todas partes empezaban a materializarse lienzos de gran formato, como fotografías que cobraban forma ante sus propias narices en una inmensa sala de revelado. Los ojos le seguían al pasar de una sala a otra notaba claramente el olor a museo. El aire seco, desionizado, con una débil traza de carbono, producto de los deshumidificadores industriales con filtro carbónico, instalados por todas partes para contrarrestar los efectos corrosivos del dióxido de carbono que exhalaban los visitantes. Las cámaras de videovigilancia atornilladas en lo más alto de las paredes les enviaban un mensaje inequívoco os estamos viendo no toquéis nada ¿hay alguna que sea de verdad? preguntó Landon señalando a las cámaras claro que no respondió Fach. aquello no le sorprendió la vigilancia con cámaras en un museo de aquellas proporciones era carísima e ineficaz. Con miles de metros de galerías que controlar, el Louvre debería contar con cientos de técnicos solo para visionar las cintas. En la actualidad, los museos se decantaban por sistemas de seguridad reactivos. Si no había manera de disuadir a los ladrones, al menos sí era posible dejarlos encerrados dentro, una vez cometido el robo. Era un sistema que se activaba fuera de las horas de visita, y si el intruso se llevaba una obra de arte, automáticamente quedaban selladas las salidas en el perímetro de la galería objeto del robo. El ladrón quedaba entre rejas, incluso antes de que llegara la policía. Más adelante, el sonido de unas voces retumbaba en el pasillo, revestido de mármol, procedente en apariencia de una estancia espaciosa que se adivinaba a la derecha de la antesala salía una luz muy potente el despacho del conservador mientras se acercaban Lando pudo echar un vistazo al lujoso estudio de Sonier maderas nobles pinturas antiguas y un enorme escritorio de anticuario sobre el que descansaba la figura de un caballero con armadura de unos 60 centímetros de altura en el interior de aquel despacho varios agentes iban de un lado a otro hablando por teléfono y tomando notas uno de ellos estaba sentado a la mesa y escribía algo en un ordenador portátil según parecía el despacho del conservador se había convertido en un cuartel general improvisado aquella noche ¡Mesé! dijo Paz en voz alta todos se giraron ¡Nenúderan Los agentes asintieron, dándose por enterados. Landon había colgado muchos carteles con el famoso NEPA DERANGER en las puertas de muchos hoteles, y entendió las órdenes del capitán. No debían molestarlos bajo ningún concepto. Tras dejar atrás a aquella pequeña congregación de policías, Faz condujo a Landon por el pasillo oscuro. Unos diez metros más adelante, se adivinaba la entrada a la galería más famosa del Louvre, la Grande Galerie, un pasillo aparentemente sin fin que albergaba obras maestras del arte italiano. Landon ya había deducido que era allí donde se encontraba el cuerpo de Saunier, porque en la Polaroid había visto un trozo de su inconfundible suelo de parqué. Al acercarse, vio que el acceso estaba bloqueado por una enorme verja de acero que parecía como las que usaban en los castillos medievales para impedir el paso de los ejércitos intrusos. «¡Seguridad reactiva!» dijo Fass cuando estuvieron cerca. Incluso ahí, casi a oscuras, Aquella barricada parecía tan sólida como para resistir la embestida de un tanque. Landon escrutó las cavernas débilmente iluminadas de la gran galería entre los barrotes. «Usted primero, señor Landon», dijo Fass. Landon se volvió. «¿Yo primero? ¿Dónde?» Fass le señaló la base de la verja con un movimiento de cabeza. Landon lo siguió con la mirada. Estaba tan oscuro que no se había dado cuenta de que el mecanismo estaba levantado medio metro, permitiendo sin mucha comodidad el paso por debajo. Esta área sigue de momento fuera de los límites del servicio de seguridad del museo, explicó Fass. Mi equipo de la policía técnica y científica Acaba de terminar su investigación. Señaló la abertura. Pase por ahí debajo, por favor. Landon observó primero la estrella rendija que solo permitía pasar arrastrándose y la enorme verja metálica. Supongo que lo dicen broma, ¿no? Aquella barricada parecía una guillotina lista para aplastar a cualquier intruso. Fas murmuró algo en francés y consultó la hora acto seguido se arrodilló y arrastró su voluminoso cuerpo por debajo de la reja una vez del otro lado se puso de pie y miró a Landon este suspiró apoyando las manos en el suelo pulido se tumbó boca abajo y avanzó cuando estaba a medio camino se le enganchó el cuello de la chaqueta en la verja y se dio un golpe con el hierro en la nuca «Tranquilo, Robert, tranquilo», pensó, forcejeando para liberarse. Finalmente se levantó, ya del otro lado, empezando a sospechar que aquella iba a ser una noche muy larga. Capítulo 5 Mary Hill Place La nueva sede estadounidense del Opus Dei y su centro de convenciones se levanta en el número 243 de Lexington Avenue, en Nueva York. Valorado en más de 47 millones de dólares, el edificio, de más de 4.000 metros cuadrados de superficie, está revestido de ladrillo oscuro y piedra de indiana. Diseñado por May Anpinska, cuenta con más de 100 dormitorios, Seis comedores, bibliotecas, salones, oficinas y salas de trabajo. En las plantas 2, 8 y 16 hay capillas decoradas con mármoles y maderas labradas. El piso 17 es enteramente residencial. Los hombres acceden al edificio por la entrada principal de Lexington Avenue. Las mujeres lo hacen por una calle lateral y en el interior del edificio deben estar en todo momento separadas acústica y visualmente de los hombres aquella tarde hacía unas horas en la soledad de su apartamento del ático el obispo Manuel Arincarosa había metido cuatro cosas en un bolso de viaje y se había puesto la sotana en condiciones normales no habría obviado el cordón púrpura pero esa noche iba a viajar acompañado de más gente y deseaba que su alto cargo pasara desapercibido. Solo los más atentos se darían cuenta al verle el anillo de oro 14 quilates con la amatista púrpura, los grandes brillantes y la mitra encarzada. Se había echado la bolsa al hombro, había rezado una oración en voz baja y había salido de su apartamento en dirección al vestíbulo donde su chofer le estaba esperando para llevarlo al aeropuerto. Ahora, en ese vuelo comercial rumbo a Roma, Aringarosa miraba por la ventanilla y veía el oscuro océano Atlántico. El sol ya se había puesto, pero él sabía que su estrella particular estaba iniciando su imparable ascenso. Esta noche... «Se ganará la batalla», pensó, aún sorprendido, en lo impotente que se había sentido hacía solo unos meses para enfrentarse a las manos que amenazaban con destruir su imperio. En calidad de prelado del Opus Dei, el obispo Aringarosa había pasado los últimos diez años extendiendo el mensaje de la obra de Dios que es lo que significaba literalmente Opus Dei. La congregación fundada en 1928 por el sacerdote español José María Escrivá promovía el retorno a los valores conservadores del catolicismo. Animaba a sus miembros a realizar sacrificios drásticos en sus vidas para hacer la obra de Dios. La filosofía tradicionalista del Opus Dei arraigó en un principio en la España prefranquista pero la publicación en 1934 de Camino el libro espiritual de José María Escribá, consistente en 999 máximas de meditación para hacer la obra de Dios en esta vida propagó el mensaje de aquel sacerdote por todo el mundo ahora con más de cuatro millones de ejemplares publicados en 42 idiomas, la fuerza del Opus Dei no conocía fronteras. Sus residencias, centros docentes y hasta universidades se encontraban prácticamente en todas las grandes ciudades del mundo. El Opus era la organización católica con mayor índice de crecimiento, así como la más sólida en términos económicos. Pero por desgracia, Arín Garosa era consciente de que en tiempos de cinismo religioso de idolatría y telepredicadores la creciente riqueza de la obra era blanco de sospechas son muchos los que consideran al Opus como una secta destructiva le comentaban con frecuencia los periodistas otros los tachan de sociedad secreta católica ultraconservadora ¿son alguna de esas dos cosas? no, no «Ninguna, ninguna», respondía siempre el obispo sin perder la paciencia. «Somos una iglesia católica, una congregación de católicos que hemos optado prioritariamente por seguir la doctrina católica con tanto rigor como podamos en nuestras vidas cotidianas». ¿Incluye la obra de Dios necesariamente los votos de castidad, pobreza y penitencia de los pecados mediante la autoflagelación y el silicio? Eso... eso describe solo una pequeña parte de los miembros del Opus Dei, respondía Aringarosa. Hay muchos niveles de entrega. Hay miles de miembros que están casados, tienen familia y viven la obra de Dios en sus propias comunidades. Los hay que optan por una vida de ascetismo y enclaustramiento en la soledad de nuestras residencias. La elección es personal, pero todos en el Opus Dei compartimos la misma meta de mejorar el mundo haciendo la obra de Dios. Y no hay duda de que se trata de toda una proeza. Con todo, la razón casi nunca servía. Los medios de comunicación se alimentaban normalmente de escándalos. Y el Opus Dei, como cualquier gran organización, tenía entre sus miembros algunas almas descarriadas que ensombrecían los esfuerzos del resto del grupo. Hacía dos meses... Se había descubierto que un grupo del Opus Dei de una universidad del Medio Oeste americano drogaba con mescalina a sus neófitos para inducirles un estado de euforia que ellos percibieran como experiencia religiosa. En otro centro universitario, un alumno había usado el silicio bastante más que las dos horas diarias recomendadas y se había causado una infección casi mortal. No hacía mucho en Boston. Un pequeño inversor, en la bolsa, desilusionado, había donado al Opus Dei los ahorros de toda su vida, y había intentado suicidarse. —¡Ovejas descarriadas! —se compadeció Aringarosa. —Claro que la mayor vergüenza había sido el juicio mediático contra Robert Hansen que además de ser un destacado miembro del Opus y espía del FBI, había resultado ser un pervertido sexual que según se demostró durante las vistas, había colocado cámaras ocultas en su propia habitación para que sus amigos le vieran manteniendo relaciones sexuales con su esposa <risas> cuesta creer que se trate del pasatiempo de un católico devoto había comentado un juez por desgracia todos aquellos hechos habían propiciado la creación de un grupo de denuncias conocido como Red de Vigilancia del Opus Dei Opus Dei Awareness Network ODAN en la popular página web del grupo www.odan.org se relataban historias escalofriantes de antiguos miembros que advertían de los peligros de integrarse a la congregación. Los medios de comunicación empezaban a referirse al Opus como la mafia de Dios o el culto idólatra a Cristo. «Tememos aquello que no entendemos», pensó Aringarosa, preguntándose si aquellos críticos Tenían idea de cuántas vidas había hecho más plenas la obra. El grupo gozaba del apoyo y la bendición plena del Vaticano. El Opus Dei es una prelatura personal del Papa. Sin embargo, en los últimos tiempos, el Opus se había visto amenazado por una fuerza infinitamente más poderosa que la de los medios un enemigo inesperado del que Aringarosa no tenía modo de esconderse. Hacía cinco meses el caleidoscopio del poder se había agitado y él aún se estaba tambaleando por culpa de la sacudida. «No son conscientes de la guerra que han iniciado», murmuró para sus adentros mirando la oscuridad que lo invadía todo, al otro lado de la ventanilla del avión. Por un instante, sus ojos captaron el reflejo de su propio rostro oscuro y alargado, dominado por una nariz chata y torcida, rota en una pelea en sus tiempos de joven misionero en España. Ya casi no se fijaba en aquel defecto físico. El mundo de Aringarosa era del espíritu, no de la carne. Cuando el avión empezaba a sobrevolar la costa de Portugal, su teléfono móvil empezó a vibrar. A pesar de la normativa aérea que prohibía el uso de dispositivos electrónicos durante el vuelo, el obispo sabía que no podía dejar de contestar aquella llamada. Solo un hombre conocía aquel número, el hombre que le había enviado aquel teléfono. Excitado, Aringarosa respondió en voz baja sí, sí las ha encontrado la clave dijo su interlocutor está en París en la iglesia de Saint-Sulpice el obispo sonrió entonces estamos cerca la podemos conseguir inmediatamente pero necesitamos su influencia desde luego, desde luego dígame qué tengo que hacer cuando Aringarosa desconectó el teléfono el corazón le latía con fuerza. Volvió a contemplar la oscuridad de la noche, empequeñecido por la magnitud de los acontecimientos que había puesto en marcha. A casi mil kilómetros de allí, el albino Silas se encontraba frente a un pequeño lavamanos lleno de agua, limpiándose la sangre de la espalda. Las gotas se hundían en él y creaban formas, «Purifícame con hisopo, y seré limpio», rezaba, recitando los salmos, «Lávame, y seré más blanco que la nieve». Así las. lo invadía una emoción y una impaciencia que no había sentido desde su otra vida y que lo electrizaba. Durante los diez años anteriores había seguido los preceptos de Camino limpiando sus pecados, reconstruyendo su vida, borrando toda la violencia de su pasado. Pero aquella noche, todo había vuelto a hacersele presente. El odio que tanto se había esforzado por enterrar había sido convocado de nuevo. Y le había asombrado constatar lo poco que su pasado había tardado en aflorar a la superficie. Y con él, claro, sus antiguas mañas, algo oxidadas, pero aún útiles. El mensaje de Jesús es un mensaje de paz, de no violencia, de amor. Aquel era el mensaje que le habían enseñado desde el principio y que él conservaba en su corazón. Sin embargo, era también el que los enemigos de Cristo Ahora amenazaban con destruir. Los que amenazan a Dios por la fuerza encontrarán resistencia. Inamovible y siempre alerta. Durante dos milenios, los soldados cristianos habían defendido su fe contra los que intentaban abolirla. Y esa noche, Silas había sido llamado a la batalla. Tras secarse las heridas, se puso el hábito que le llegaba a los tobillos. Era liso, de lana oscura, y hacía resaltar la blancura de su piel y de su pelo. Se apretó el cinturón de cuerda, se cubrió con la capucha y se miró en el espejo. ¡Iniciamos la marcha! Capítulo 6 Tras pasar por debajo de la reja de seguridad, Robert Landon estaba ahora junto a la entrada de la gran galería observando el acceso a un cañón abovedado muy largo y muy profundo a ambos lados de la galería los severos muros se elevaban nueve metros y se perdían en la oscuridad el brillo tenue y rojizo de las luces de emergencia apuntaba hacia arriba iluminando con un resplandor artificial la colección de leonardos tizianos y caravallos suspendidos del techo con cables. Naturalezas muertas, escenas religiosas y paisajes se alternaban con retratos de nobles y políticos. Aunque la gran galería albergaba las obras pictóricas italianas más famosas del Louvre, a muchos visitantes les parecía que lo que la hacía más impresionante era en realidad su suelo de parqué. Con un deslumbrante diseño geométrico conseguido a base de los ángeles de roble, el pavimento producía un efímero efecto óptico, una red multidimensional que daba a quienes recorrían la galería la sensación de estar flotando sobre una superficie que cambiaba a cada paso. Nada más empezar a recorrer el dibujo con la mirada, sus ojos se detuvieron en un objeto inesperado que había en el suelo, a su izquierda, rodeado con un precinto de la policía. Se volvió para mirar a Fass. Lo que está en el suelo es... es un caraballo. El capitán asintió sin mirar. Landon calculaba que aquella pintura estaba valorada en más de dos millones de dólares, y sin embargo, estaba ahí tirada en el suelo como un cartel viejo. —¿Y qué está haciendo en el suelo? Fass frunció el ceño sin inmutarse. —Esto es la escena de un crimen, señor Landon. —No hemos tocado nada. El conservador arrancó el cuadro de la pared. Así es como se activó el sistema de seguridad. Landon volvió a mirar la reja... ...intentando imaginar... ...qué había sucedido... ...a Sonier ...lo atacaron en su despacho... ...salió corriendo a la gran galería... ...y activó la reja de seguridad... ...arrancando ese óleo... ...de la pared... ...esta se cerró al momento... ...sellando el paso... ...se trata de la única vía de acceso... ...o salida de la galería... ...Landon... ...estaba confuso... ...entonces... El conservador llegó a capturar a su atacante dentro de la gran galería. Fass negó con la cabeza. La reja de seguridad le sirvió para separarse de su atacante. El asesino quedó fuera en el vestíbulo y disparó a Sonier desde el otro lado de la reja. El capitán señaló una etiqueta naranja que colgaba de uno de los barrotes de la reja por la que acababan de pasar. La policía científica ha encontrado trazas de un disparo efectuado con arma de fuego. El atacante disparó desde atrás de la reja. Sonier ha muerto aquí solo. Landon recordó la foto del cadáver. Dijeron que se lo había hecho él mismo. Escrutó el enorme pasillo que tenía delante y... ¿Y dónde está el cuerpo? Paz se arregló el pasador de la corbata con forma de cruz y empezó a caminar. Como seguramente ya sabe, la gran galería es bastante larga. Su extensión exacta, si no recordaba mal, era de unos 472 metros, el equivalente a tres obeliscos de Washington, puestos en fila. Igual de impresionante era la anchura de aquel corredor, lo bastante espacioso como para albergar cómodamente dos trenes de pasajeros. En el espacio central, a intervalos, había colocadas algunas esculturas o enormes urnas de porcelana que servían para dividir el pasillo de manera elegante y para crear dos carriles para los visitantes, uno para los que iban y otro para los que iban para los que volvían. Ahora Faz no decía nada y avanzaba por el lado derecho de la galería con la mirada clavada al frente. A Landon le parecía casi una falta de respeto pasar frente a aquellas obras de arte sin reparar siquiera en ellas. Aunque está tan oscuro que tampoco vería nada, pensó. Aquella luz tenue y rojiza le trajo por desgracia a la memoria su última experiencia con ese mismo tipo de iluminación en los archivos secretos vaticanos. Volvió a pensar en lo cerca que estuvo de la muerte aquel día en Roma. Era el segundo paralelismo de la noche. A la mente le volvió la imagen de Vitoria, Hacía meses que no soñaba con ella. A Landon le costaba creer que de lo de Roma hiciera solo un año. Parecían décadas. Otra vida. Su último contacto por carta había sido en diciembre, cuando le había enviado una postal en la que le decía que se iba al mar de Java, a seguir sus investigaciones sobre la teoría de las cuerdas, algo relacionado con el uso de satélites para seguir el rastro de las migraciones de las rayas. Landon nunca había albergado la esperanza de que una mujer como Vitoria Betra pudiera ser feliz con él viviendo en la universidad, pero su encuentro en Roma le había despertado un deseo que hasta el momento jamás se creyó capaz de sentir. De pronto, su pertinaz soltería y las libertades básicas que ésta le permitía parecían haber sosobrado y haber sido reemplazadas por un vacío inesperado que se había hecho mayor durante el último año. A pesar de avanzar a paso rápido, Landon seguía sin ver ningún cadáver, ¿Llegó hasta tan lejos Jacksonier? La bala le impactó en el estómago. Su muerte fue muy lenta. Tal vez tardó entre 15 y 20 minutos en perder la vida. Y está claro que era un hombre de gran fortaleza física. Landon se volvió indignado. ¿Los de seguridad tardaron 15 minutos en llegar hasta aquí? No, no, claro que no. El servicio de seguridad respondió de inmediato a la llamada de alarma y se encontraron con que la galería estaba sellada. A través de la reja oían a alguien que se movía al fondo del corredor, pero no veían quién era. Gritaron, pero no le respondió nadie. Supusieron que solo podía tratarse de un delincuente y siguiendo el protocolo avisaron a la policía judicial. Llegamos en cuestión de quince minutos y conseguimos abrir un poco la reja lo bastante como para colarnos por debajo. Ordené a doce hombres armados que registraran el pasillo y arrinconaran al intruso. ¿Y? No encontraron a nadie excepto a... Señaló hacia adelante. Él. Landon alzó la vista y siguió la dirección de aquel dedo al principio le pareció que faz le señalaba una gran estatua de mármol que había en el centro de la galería pero al avanzar un poco pudo ver lo que había detrás poco menos de 30 metros más allá había un foco sobre un trípode portátil que iluminaba el suelo creando una isla brillante de luz blanca en medio de aquella galería rojiza y en penumbra en el centro como si fuera un insecto bajo la lente de un microscopio el cadáver del conservador estaba tendido desnudo en el suelo de madera ya ha visto la foto dijo Fach. así que no debería sorprenderle A medida que se iban acercando al cadáver, Landon sentía que un escalofrío le recorría de arriba abajo. Aquella era una de las imágenes más extrañas que había visto en su vida. El pálido cuerpo sin vida de Jacksonier estaba en la misma posición que tenía en la foto. Landon estaba de pie junto a él, entrecerrando los ojos para soportar la dureza de aquel foco y tuvo que hacer un esfuerzo para convencerse de que había sido el propio conservador quien había dedicado los últimos minutos de su existencia a colocarse de aquel modo. Sonier estaba muy en forma para la edad que tenía y ahora todos sus músculos quedaban a la vista Se había quitado toda la ropa y la había doblado con esmero, dejándola en el suelo. Se había tendido boca arriba, en el centro de la espaciosa galería, perfectamente alineado longitudinalmente. Sus brazos y piernas estaban totalmente extendidos, como los de un niño jugando a ser pájaro, o mejor, como los de un hombre al que una fuerza invisible estuviera a punto de descuartizar. Justo por debajo del esternón de Sonier, una mancha marcaba un punto donde la bala había desgarrado la carne. La herida había sangrado un poco, sorprendentemente, y había dejado solo un pequeño charco oscuro. El dedo índice de su mano izquierda También estaba ensangrentado, según parecía porque lo había ido mojando en la herida para crear el entorno más perturbador de su macabro lecho de muerte, usando su propia sangre a modo de tinta y su abdomen desnudo como lienzo. Sonier había dibujado un sencillo símbolo sobre su piel, cinco líneas rectas que a base de intersecciones formaban una estrella de cinco puntas el pentáculo la estrella de sangre centrada en torno al ombligo del conservador daba al cadáver un aspecto siniestro la foto que había visto ya le había parecido escalofriante pero presenciar la escena en persona le causó un gran impacto y se lo hizo él mismo Señor Landon, los ojos de Faj volvieron a posarse en el experto en simbología. ¡Es el Pentáculo! Dijo Landon, y la voz retumbó en la enormidad de aquel espacio. Uno de los símbolos más antiguos de la Tierra. Ya se usaba cuatro mil años antes de Cristo. ¿Y qué significa...? Landon siempre vacilaba cuando le hacían aquella pregunta. Decirle a alguien lo que significaba un símbolo era como decirle cómo debía hacer sentir una canción, era algo distinto para cada uno. El capirote blanco usado por el Ku Klux Klan evocaba imágenes de odio y racismo en los Estados Unidos y sin embargo estaba lleno de significación religiosa en España. Los símbolos significan cosas distintas en sitios distintos, dijo Landon. Fundamentalmente el pentáculo es un símbolo religioso pagano. Faz asintió. Un culto al diablo. No, no, le corrigió Landon inmediatamente, constatando que su elección de vocablos debería haber sido más clara. En la actualidad, el término pagano estaba empezando a ser casi sinónimo de cultos satánicos. ¡Craso error! La raíz de la palabra en realidad estaba en el término latino paganus, que significaba habitante de campo. Los paganos eran, por tanto, literalmente campesinos sin adoctrinar, apegados a los antiguos cultos rurales a la naturaleza. De hecho... La desconfianza de la iglesia para los que vivían en las villas rurales era tanta que el antiguo término para describir a los campesinos villanos, habitantes de villas, había pasado a ser sinónimo de malvado. El pentáculo, aclaró Landon, es un símbolo precristiano relacionado con el culto a la naturaleza. Los antiguos dividían el mundo en dos mitades. La masculina y la femenina. Sus dioses y diosas actuaban para mantener un equilibrio de poder, el yin y el yang. Cuando lo masculino y lo femenino estaban equilibrados, había armonía en el mundo. Cuando no, reinaba el caos. Landon señaló el estómago de Sonier. «Este pentáculo representa la mitad femenina de todas las cosas» un concepto religioso que los historiadores de la religión denominan divinidad femenina o Venus divina. Y no hay duda de que eso, precisamente, Sonier lo sabía muy bien. ¿Me está diciendo que Sonier se dibujó un símbolo de divinidad femenina en el estómago? Landon tenía que reconocer que era bastante raro. En su percepción más estricta, el pentáculo representa a Venus, la diosa del amor sexual femenino y de la belleza. Faz miró aquel cuerpo desnudo y emitió un gruñido. Hmm. Las religiones de los primeros tiempos de la historia se basaban en el orden divino de la naturaleza. La diosa Venus y el planeta Venus eran lo mismo. La diosa ocupaba un lugar en la bóveda celeste nocturna y se le conocía por multitud de nombres. Venus, la estrella de oriente, y Star Astarte. Todos ellos conceptos del gran poder femenino y sus vínculos con la naturaleza y la madre tierra. Fas parecía más preocupado que antes, como si de algún modo... ...prefiriera la idea del culto diabólico. Landon decidió no revelarle la propiedad más sorprendente del pentáculo... ...el origen gráfico de su vínculo con Venus. Cuando era un joven estudiante de astronomía... ...Landon se sorprendió al saber... ...que el planeta Venus... trazaba un pentáculo perfecto en la eclíptica... ...cada ocho años... Tan impresionados quedaron los antiguos al descubrir ese fenómeno, que Venus y su pentáculo se convirtieron en símbolos de perfección, de belleza y de las propiedades cíclicas del amor sexual. Como tributo a la magia de Venus, los griegos tomaron como medida su ciclo de ocho años para organizar sus olimpiadas. En la actualidad Son pocos los que saben que el hecho de organizar los Juegos Olímpicos cada cuatro años sigue debiéndose a los medios ciclos de Venus. Y menos aún los que conocen que el Pentáculo estuvo a punto de convertirse en el emblema oficial olímpico, pero que se modificó en el último momento. Las cinco puntas pasaron a ser cinco aros, formando intersecciones, Para reflejar mejor el espíritu de unión y armonía del evento. Señor Landon, dijo Fass de pronto, el pentáculo tiene que estar también relacionado con el diablo. Esas películas de terror americanas siempre lo dejan muy claro. Landon frunció el ceño. Gracias Hollywood. La estrella de cinco puntas se había convertido casi en un tópico en las películas sobre asesinos en serie, satánicos, y casi siempre colgaba en el apartamento de algún satanista, junto con la demás parafernalia supuestamente demoníaca. A él siempre le descorazonaba ver que el símbolo se usaba en aquel contexto, porque sus orígenes eran en gran medida divinos. Le aseguro, dijo, que a pesar de lo que vea en las películas, la interpretación demoníaca del Pentáculo no es rigurosa desde el punto de vista histórico. El significado femenino original sí lo es, pero el simbolismo de esta figura se ha ido distorsionando con los milenios, en este caso a través del derramamiento de sangre. «No sé si lo entiendo». Landon miró el crucifijo de Faz sin saber cómo verbalizar lo que quería decir. «La iglesia, señor». Los símbolos se han mantenido, pero la primera iglesia católica romana alteró el significado del Pentáculo. Como parte de la campaña del Vaticano para erradicar las religiones paganas y convertir las masas al cristianismo, la iglesia inició una campaña denigratoria contra los dioses y las diosas paganos, identificando sus símbolos divinos con el mal. Siga, sí, se trata de algo muy común en tiempos de incerteza. El nuevo poder emergente se apropia de los símbolos existentes y los degrada con el tiempo en un intento de borrar su significado. En la batalla entre los símbolos paganos y los cristianos, perdieron los primeros. El tridente de Poseidón se convirtió en un símbolo del demonio. Landon hizo una pausa. Por desgracia, el ejército de los Estados Unidos también ha pervertido el pentáculo. En la actualidad, es el símbolo bélico más destacado. Lo dibujamos en nuestros aviones de ataque y aparecen los galones de todos nuestros generales. Eso es lo que han hecho con la diosa del amor y la belleza. ¡Interesante! Faz asintió sin apartar la vista del cuerpo de miembros extendidos. Y la posición del cuerpo, ¿cómo la interpreta usted? Landon se encogió de hombros. La postura enfatiza aún más la referencia al pentáculo y al sagrado femenino. Fass lo miró desconcertado. «¿Cómo dice?» «Replicación. Repetir un símbolo es la manera más sencilla de reforzar su significado. Jacksonier se ha colocado imitando la forma de la estrella de cinco puntas. Si un pentáculo es bueno, mejor serán dos». Fass siguió con la mirada las cinco puntas que formaban los brazos, las piernas y la cabeza del conservador, pasándose de nuevo la mano por el pelo. Oh, ¡Un análisis interesante! —hizo una pausa. —¡Y el hecho de que esté desnudo! —añadió con un deje de disgusto en la voz— como si le repugnara la visión del cuerpo de un hombre mayor. ¿Por qué se quitó la ropa? Esa sí es una buena pregunta, pensó Landon. Desde que vio la foto no había dejado de preguntárselo. Todo lo que se le ocurría era que la figura humana desnuda era otra representación de Venus, la diosa de la sexualidad humana. Aunque la cultura moderna había eliminado gran parte de la asociación entre Venus y la unión masculina-femenina, al ojo entrenado en etimologías, no le costaría captar un vestigio del significado original de la diosa en la palabra venéreo. Con todo, Landon prefirió no sacar el tema. «Señor Faz, está claro que yo no puedo decirle por qué Sonier se ha dibujado este símbolo en el cuerpo y se ha colocado de esta manera pero lo que sí puedo decirle es que para una persona como él el pentáculo había de ser un símbolo de la divinidad femenina la correlación entre esta y ese símbolo es perfectamente conocida por los historiadores del arte y los simbologistas perfecto y el uso de su propia sangre como tinta Bueno, está claro que no tenía nada más con qué escribir. Fass se quedó un momento en silencio. Pues yo creo que usó la sangre para que la policía iniciara ciertas investigaciones forenses. ¿Cómo dice? Fíjese la... en la mano izquierda. Landon lo hizo, pero no vio nada. Rodeó el cadáver y se agachó. Y fue entonces cuando para su sorpresa descubrió que el conservador tenía un rotulador en la mano. Sonier lo tenía cogido cuando lo encontramos, dijo Fax, que se dirigió unos metros más allá, hasta una mesa plegable llena de objetos para la investigación, cables y aparatos electrónicos. Como ya le he dicho, no hemos tocado nada. ¿Está usted familiarizado con este tipo de bolígrafos? Landon se agachó más para leer la etiqueta. Estilo de Lumière Noir. Alzó la vista al momento sorprendido. Aquel rotulador de tinta invisible tenía una punta de fieltro especial y estaba pensado originalmente para que museos, restauradores y unidades policiales de lucha contra la falsificación pudieran colocar marcas invisibles en las obras. La tinta del rotulador estaba hecha a base de una solución anticorrosiva de alcohol, que solo se hacía visible bajo la luz ultravioleta. El personal encargado de mantenimiento de las obras del museo llevaba este tipo de rotuladores para colocar cruces en los marcos de las obras que debían ser restauradas. Cuando Landon se incorporó, Fass se acercó hasta el foco y lo apagó. La galería quedó de pronto sumida en la oscuridad. En aquellos segundos de ceguera momentánea, sintió que le invadía una creciente incertidumbre. Lentamente fue surgiendo el perfil de Fass en medio de la tenue luz rojiza, ...que se acercaba con una especie de linterna... ...que lo envolvía en una neblina violácea. «Como tal vez ya sabe...» ...dijo Faz con los ojos fosforescentes... ...a causa de aquel resplandor violeta. «La policía usa este tipo de iluminación... ...para inspeccionar los lugares... ...donde se han cometido crímenes... ...en busca de sangre y otras pruebas forenses... ...así que entenderá cuál ha sido nuestra sorpresa...» Se interrumpió y enfocó el cadáver. Landon bajó la vista y dio un brinco del susto. El corazón empezó a latirle con fuerza ante la extraña visión que brillaba ahí delante, sobre el suelo de parqué. Con letra luminosa, las últimas palabras de Sonier se extendían púrpuras junto a su cadáver. Al contemplar aquel texto iluminado, Sintió que la niebla que lo había envuelto toda la noche Se hacía más espesa Volvió a leer el mensaje Y alzó la vista ¿Qué demonios significa? Los ojos del capitán brillaron en la oscuridad Esa, Messier Es exactamente la pregunta que queremos Que usted nos responda No lejos de allí, en el interior del despacho de Sonier, el teniente Collet había regresado al Louvre... ...y estaba inclinado sobre una consola de audio, instalada sobre el enorme escritorio del conservador. Se ignoraba el extraño muñeco con aspecto de robot que reproducía un caballero medieval... ...y que parecía estar espiándolo desde el rincón de la mesa... Colette se sentía cómodo. Se colocó bien los auriculares AKG y comprobó las entradas de sonido en el sistema de grabado del disco duro. Todas funcionaban. Los micrófonos también iban perfectamente y el sonido llegaba muy nítido. Lemoman de la Verité. Susurró, sonriendo cerró los ojos y se dispuso a disfrutar del resto de la conversación que tenía lugar en la gran galería y que a partir de ese momento empezaba a quedar grabada. Capítulo 7 El humilde habitáculo que había en la iglesia de San Sulpís estaba ubicado en la segunda planta del propio templo, a la izquierda del balcón del coro. Se trataba de una vivienda de dos piezas con suelos de piedra y muy pocos muebles, y que era el hogar de Sor Sandrín, Viey desde hacía más de diez años. Oficialmente, su residencia estaba en un convento cercano, pero ella prefería la tranquilidad de la iglesia, y teniendo como tenía cama, teléfono y comida caliente, no necesitaba más. En tanto que conservatriz de Affair, Sor Sandrín era la encargada de los aspectos no religiosos de la vida de la iglesia, el mantenimiento general, la contratación de personal de apoyo y guías, la seguridad del edificio fuera de las horas de culto y de visita, la compra del vino de misa y las hostias de consagrar. Esa noche... Mientras dormía en su estrecha cama, el sonido del teléfono la despertó y descolgó soñolienta. —¿Diga? —Hola, hermana. Sor Sandrín se sentó en la cama. —¿Pero qué hora es? Aunque reconocía la voz de su jefe, nunca en aquellos quince años la había despertado a deshoras. El abad era un hombre muy pío que se acostaba siempre después de misa. «Siento haberla despertado, hermana», dijo con una voz que también sonaba grave y tomada por el sueño. «Tengo que pedirle un favor. Acabo de recibir la llamada de un importante obispo americano» a lo mejor lo conoce Manuel Aringarosa ¿el máximo representante del Opus Dei? claro que lo conozco ¿quién no ha oído hablar de él en la iglesia? la prelatura conservadora de Aringarosa se había hecho cada vez más influyente en los últimos años su ascensión a la gracia había recibido el espaldarazo final en 1982, cuando Juan Pablo II la convirtió por sorpresa en prelatura personal del Papa, aprobando oficialmente todas sus prácticas. Curiosamente, aquel hecho coincidía en el tiempo con la supuesta transferencia de mil millones de dólares que la secta habría realizado a favor del Instituto Vaticano para obras religiosas vulgarmente conocido como banca vaticana para impedir su vergonzante bancarrota en una segunda maniobra que había levantado muchas suspicacias el papa había colocado al fundador de la obra en la pista de despegue inminente hacia la santidad reduciendo un proceso de canonización que con frecuencia tardaba siglos a un breve trámite de 20 años Sor Sandrín No podía evitar ver con sospecha la influencia del Opus en el Vaticano. Pero con la Santa Sede no se discutía. «El obispo Aringarosa me ha llamado para pedirme un favor», prosiguió el abad, con voz nerviosa. «Uno de sus numerarios se encuentra en París esta noche». Mientras escuchaba aquella extraña petición, Sor Sandrín estaba cada vez más confundida. —Discúlpeme, ¿me está diciendo que ese numerario del Opus Dei no puede esperar a mañana? —Me temo que no. Su avión sale muy temprano y siempre ha tenido el sueño de ver San Sulpice. «Pero si la iglesia es mucho más interesante de día, con los rayos del sol que se filtran por el rosetón, con las sombras del noón, eso es lo que la hace única». «Hermana, estoy de acuerdo, pero si le deja entrar esta noche, lo consideraré un favor personal que me hace. Él podría estar ahí, a eso de la una, dentro de veinte minutos». Sor Sandrín pronunció el sello. «Sí, sí, claro. Lo atenderé gustosamente». El abad le dio las gracias y colgó. Desconcertada, se quedó un momento más en la cama, intentando despejarse. A sus sesenta años le costaba un poco más que antes despertarse, aunque ciertamente aquella llamada telefónica le había avivado los sentidos. El Opus Dei siempre le había inspirado desconfianza. Además de su afición por la trasnochada mortificación corporal, sus puntos de vista sobre la mujer eran, cuando menos, medievales. Se había enterado con horror de que a las numerarias se las obligaba a limpiar las estancias de los hombres cuando estos estaban en misa. Ellas dormían sobre tablones de madera mientras que los hombres podían hacerlo en colchones de paja. Además, a ellas se les exigía que se infligieran más castigos corporales, pues su responsabilidad en el pecado original pedía una mayor penitencia. Parecía que aquel mordisco de Eva a la manzana del árbol de la ciencia Era una deuda que las mujeres deberían pagar durante toda la eternidad. Desgraciadamente, mientras la mayor parte de la Iglesia Católica iba avanzando lentamente en la dirección correcta en relación con los derechos de la mujer, el Opus Dei amenazaba con subvertir aquel proceso. Con todo, Sor Sandrín cumplía las órdenes que le daban. Bajó de la cama, y al poner los pies en el suelo, la piedra helada se le clavó en las plantas desnudas. Un escalofrío recorrió su carne, y sin saber por qué, sintió miedo. ¿Intuición femenina? Creyente devota, Sor Sandrín había aprendido a hallar la paz, en las voces tranquilizadoras que le llegaban de su propia alma. Pero aquella noche, sus voces callaban tanto como la iglesia vacía en la que se encontraba. Capítulo 8 Landon no lograba apartar la vista de aquellas letras que brillaban sobre el suelo de madera. Le parecía totalmente inverosímil, Que aquellas fueran las últimas palabras de Jacksonnier. El mensaje rezaba así. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. Diablo e Indracón. Límala, asno. Aunque Landon no tenía ni la más remota idea de qué significaba aquello, ahora entendía que intuitivamente Faz hubiera relacionado el pentáculo con el culto al diablo. Diabole, Indracón. Sonnier había dejado escrita una referencia literal a diablezas. Igualmente rara era la serie numérica. —Una parte al menos parece un mensaje cifrado. —Sí —respondió Patch. —Nuestros criptógrafos ya están trabajando en ello. Creemos que tal vez los números contengan la clave que nos diga quién lo mató. Pero puede que nos lleven a un teléfono o algún tipo de identificación social... «¿Tienen para usted algún significado simbólico?» Landon volvió a observar aquellos dígitos con la sensación de que tardaría horas en aventurar alguno. Si es que había sido la intención de Sonier que lo tuvieran. A él le daba la sensación de que aquellos números eran totalmente aleatorios Estaba acostumbrado a las progresiones simbólicas que parecían tener algún sentido, pero en aquel caso, todo, todo el pentáculo, el texto, los números, parecían distinto a todos los niveles. Antes, a supuesto intervino Fass, que los actos llevados a cabo por Sonier en esta galería eran un intento de enviar una especie de mensaje de culto a la diosa o algo así, ¿no? ¿Y cómo encaja entonces este escrito? Landon sabía que la pregunta era retórica. Aquellas extrañas palabras no encajaban para nada en su hipotético escenario de culto a la divinidad femenina. Más bien todo lo contrario. Diabole Indracón. ¡Lima la asno! Da la impresión de que el texto es una especie de acusación, ¿no le parece? Landon intentó imaginar los minutos finales del conservador atrapado en la gran galería, solo, sabiendo que estaba a punto de morir. Parecía lógico. Sí, supongo que tiene sentido que intentara acusar a quien lo había matado. Mi trabajo, claro está... consiste en ponerle nombre a esa persona. Así que permítame que le haga una pregunta, señor Landón. Para usted, dejando de lado los números, ¿qué parte del mensaje le resulta más rara? ¿Más rara? Un hombre se había encerrado en la galería, Se había dibujado un pentáculo en el cuerpo y había escrito una acusación misteriosa en el suelo. ¿Había algo ahí que no fuera raro? La palabra dracón aventuró, diciendo lo primero que se le pasó por la mente. Landon estaba bastante seguro de que una referencia a dracón, el déspota legislador griego del siglo VII a.C., no era el último pensamiento demasiado probable. «Diabole in no es una expresión demasiado corriente, ni siquiera en italiano. Que sea más o menos corriente. En el tono de faz había un atisbo de impaciencia. «Me parece a mí no es lo más importante en este caso». Landon no estaba seguro de qué estaba pensando el capitán, pero estaba empezando a sospechar que se habría llevado muy bien con el legislador griego. «Sonier era francés», dijo finalmente. «Vivía en París, pero para escribir parte de este mensaje usó el italiano». Cortó Landon, entendiendo de pronto lo que Fass quería decir. El capitán asintió. Precisa, man. ¿Alguna sugerencia? Landon sabía que Sonier tenía un conocimiento profundo del italiano, pero el motivo por el que había escogido ese idioma para escribir sus últimas palabras se le escapaba por completo. Se encogió de hombros. Fag señaló el pentáculo del abdomen de Sonier. —Nada que ver entonces con el culto al diablo, ¿está seguro? Pero él ya no estaba tan seguro, de nada. La simbología y el texto no parecen coincidir. Siento no poder serle de más ayuda. Tal vez esto le aclare algo. Faz se alejó un poco del cuerpo y volvió a levantar la linterna de rayos ultravioleta, de manera que el haz... ...abarcara un ángulo más amplio. Y ahora... ...para asombro de Landon... ...en el suelo... ...alrededor del cuerpo del conservador... ...surgió un rudimentario círculo brillante. Al parecer Sonier ...se había tendido en el suelo... ...y había pasado el rotulador varias veces alrededor de su cuerpo... ...dibujando varios arcos... ...y básicamente inscribiéndose él mismo dentro de un círculo. De repente, lo vio claro. «El hombre de Vitruvio», susurró Landon. Sonier había creado una reproducción en tamaño natural del dibujo más famoso de Leonardo da Vinci, considerado el dibujo más perfecto de la historia desde el punto de vista de la anatomía. El hombre de Vitruvio se había convertido en un ícono moderno de cultura y aparecía en póster, alfombrillas de ratón y camisetas de todo el mundo. El famoso esbozo consistía en un círculo perfecto dentro del que había un hombre desnudo, con los brazos y las piernas extendidos. Leonardo da Vinci le recorrió un escalofrío de asombro, La claridad de las intenciones de Sonier no podía negarse. En los instantes finales de su vida, el conservador se había despojado de la ropa y se había colocado en una postura que era la clara imagen del hombre de Vitruvio, de Leonardo. No haber visto el círculo dibujado en el suelo había sido lo que lo había despistado. Aquella figura geométrica, dibujada alrededor del cuerpo desnudo de un hombre, símbolo femenino de protección, completaba el mensaje que había querido dar Leonardo. La armonía entre lo masculino y lo femenino. Ahora la pregunta era por qué Sonier había querido imitar aquel famoso dibujo. «Señor Landon...» —dijo Fass. —No me cabe duda de que un hombre como usted sabe perfectamente que Leonardo da Vinci tenía cierta afición por las artes ocultas. A Landon le sorprendió el conocimiento que Fass tenía de Leonardo y que servía sin duda para justificar las sospechas de culto al diablo que había manifestado hacía un momento. Da Vinci siempre había supuesto una complicación para los historiadores, especialmente para los de tradición cristiana. A pesar de la genialidad de aquel visionario, había sido abiertamente homosexual y adorador del orden divino de la naturaleza, cosas ambas que lo convertían en pecador a los ojos de la iglesia. Además, Sus excentricidades lo rodeaban de un aura ciertamente demoníaca. Leonardo exhumaba cadáveres para estudiar la anatomía humana. Llevaba unos misteriosos diarios en los que escribía al revés. Creía que poseía el poder alquímico para convertir el plomo en oro e incluso para engañar a Dios creando un elixir para retrasar la muerte. Entre sus inventos se incluían armas y aparatos de tortura terribles, nunca hasta entonces concebidos. El malentendido alimenta la desconfianza, pensó Landon. Ni siquiera su ingente obra artística de temática religiosa había hecho otra cosa que acrecentar su fama de hipocresía espiritual. Al aceptar cientos de lucrativos encargos del Vaticano, Leonardo pintaba temas cristianos, no como expresión de sus propias creencias, sino como empresa puramente comercial que le proporcionaba los ingresos con los que financiaba su costoso tren de vida. Por desgracia, también era un bromista, que a veces se complacía mordiendo la mano del que le daba de comer. En muchas de sus obras religiosas incorporaba símbolos ocultos que no tenían nada que ver con el cristianismo. Tributos a sus propias creencias y sutiles burlas a la iglesia. En una ocasión, Landon había dado una conferencia en la National Gallery de Londres titulada La vida secreta de Leonardo, simbolismo pagano en el arte cristiano. «Entiendo su preocupación», respondió finalmente. «Pero Leonardo en realidad no practicó nunca las artes ocultas. Era un hombre de gran espiritualidad, aunque de un tipo que entraba en conflicto permanente con la iglesia». Mientras pronunciaba aquellas palabras, volvió a bajar la vista para leer el mensaje que brillaba en el suelo. Diabole Indracón». Lima la asno. ¿Sí? Se interesó Faz. Landon sopesó muy bien sus palabras. No, no. Solo pensaba que Sonier compartía gran parte de su espiritualidad con Leonardo, incluida su preocupación por la supresión que la Iglesia hace de lo sagrado femenino en la religión moderna. Tal vez... Al encarnar su famoso dibujo, Sonier estaba simplemente haciéndose eco de alguna de sus frustraciones compartidas en relación a la moderna demonización de la diosa. La expresión de Faz se hizo más dura. ¿Cree usted que Sonier está llamando a los dirigentes de la iglesia, diablezas draconianas, ¿Y qué es eso del Asno? Landon tenía que admitir que aquello era poco plausible y confuso, aunque el pentáculo parecía reforzar la idea, al menos en parte. Lo único que digo es que el señor Sonier dedicó su vida al estudio de la historia de la diosa y que nadie ha hecho más por erradicar esa historia que la iglesia católica. Parece razonable que Sonier. ...haya optado por expresar esa decepción a la hora del adiós. ¿Decepción? Inquirió Fass en un tono de clara hostilidad. Este mensaje suena más a rabia que a decepción, ¿no le parece? Landon estaba llegando al límite de su paciencia. Capitán, usted se ha interesado por mis impresiones... Y eso es lo que le estoy ofreciendo. ¿Y su impresión es que esto es una condena a la iglesia? Ahora Fass hablaba con los dientes muy apretados. Señor Landon, por mi trabajo he visto muchos muertos. Y déjeme que le diga algo. Cuando un hombre fallece a manos de otro... No creo que sus últimos pensamientos le lleven a escribir una oculta declaración espiritual que nadie va a entender. Lo que yo creo es que, más bien, piensa en una cosa. La voz susurrante de paz cortaba el aire. En la vangance. Creo que el señor Sonier escribió esta nota para decirnos quién lo mató. Landon se quedó mirándolo fijamente. «Pero eso no tiene ningún sentido». «¿Ah, no?» «No, no», dijo, cansado y frustrado, devolviéndole el golpe. «Me ha dicho que a Sonier le atacó en su despacho a alguien a quien al parecer él mismo había invitado». «Sí». «Por lo que me parece razonable concluir que el conservador...» conocía a su atacante. Fass asintió. —¡Siga! —Bueno, pues, si Sonier conocía a la persona que lo mató, ¿qué tipo de condena es esta? —señaló el suelo. —¿Códigos numéricos? ¿Diablezas draconianas? —¿Tentáculos en el estómago? —¡Todo resulta demasiado críptico! Paz frunció el ceño como si la idea no se le hubiera ocurrido antes. «Sí, sí, puede tener razón. Teniendo en cuenta las circunstancias, me inclinaría a pensar que si Sonier hubiera querido informarnos de quién lo mató, habría escrito directamente un nombre». Mientras Landon pronunciaba aquellas palabras, en el rostro de Faz se dibujó una sonrisa. La primera de aquella noche. «Preciseman», dijo, «Preciseman». «Estoy siendo testigo del trabajo de un maestro», musitó el Teniente Cole mientras sintonizaba su equipo de sonido para captar mejor la voz de Faz, que llegaba hasta sus auriculares. El agent superior sabía que momentos como aquel habían catapultado al capitán hasta la cúspide del sistema policial francés. Faz hará lo que nadie más se atreverá a hacer. El delicado arte de Cajolet, de engatusar, había prácticamente desaparecido de las técnicas policiales y para ponerlo en práctica hacía falta ser capaz de no inmutarse en situaciones de presión. Eran pocos los que contaban con la necesaria sangre fría para mantener el tipo, pero en Fach parecía algo innato. Su contención y su temple eran más propios de un robot. La única emoción que parecía manifestar el capitán Aquella noche era una intensa determinación, como si esa detención fuera un asunto personal para él. La reunión para dar instrucciones a sus agentes hacía una hora, había sido más breve y expedita que de costumbre. Yo sé quién ha matado a Jacksonier. Había dicho. Ya saben lo que tienen que hacer. No quiero fallos esta noche. Y de momento, no había habido ninguno. Cole aún no estaba enterado de las pruebas que habían llevado al capitán a tener aquella certeza sobre la culpabilidad del sospechoso. Pero ni se le ocurriría cuestionar el instinto del toro. La intuición de Paz parecía a veces casi sobrenatural. Dios le susurra al oído. Había comentado en una ocasión un agente al presenciar un caso especialmente impresionante de aplicación de su proverbial sexto sentido. Colet debía admitir que, si Dios existía, Bessou estaba entre su lista de favoritos. El capitán iba a misa y se confesaba con fervorosa asiduidad mucho más que otros oficiales que se limitaban a hacerlo en las fiestas de guardar para estar bien, decían, con la comunidad. Cuando el Papa había visitado París, hacía unos años, Fass había removido cielo y tierra para que le concediera una audiencia. Ahora en su despacho había una foto enmarcada de aquel encuentro. El toro papal. Le llamaban en secreto los policías. A Cole le parecía irónico que uno de los raros pronunciamientos públicos de Faz en los últimos años hubiera sido su airada reacción ante los escándalos por pedofilia en la iglesia católica. «A esos curas habría que ahorcarlos dos veces», había declarado. «Una por los delitos que han cometido contra los niños» y otra por manchar el buen nombre de la Iglesia Católica. Cole tenía la sensación de que era esa, esa segunda razón, la que más le indignaba. Volviendo a su ordenador portátil, Collé se concentró en su otra atribución de la noche, el sistema de localización por GPS. La imagen de la pantalla mostraba un plano detallado del ala Denon, una estructura esquematizada que había obtenido en la oficina de seguridad del Louvre. Tras recorrer durante un rato el laberinto de galerías y corredores, Colé encontró lo que estaba buscando. En el corazón de la gran galería parpadeaba un puntito rojo, la Mark. Aquella noche, fast, daba a su presa muy poco margen de maniobra. Y bien que hacía. Robert Landon había demostrado ser un cliente imperturbable. Inserte el CD número 3.